Los molinos de la mancha que llenos de luna están, pues no hay hoces en el campo, ni brazos para sembrar, gigante de abierta sala.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 ni brazos para sembrar, pero un día los trigales con más fuerza brotarán y las flores que se esperan los campos recubrirán, las aspas de los molinos comenzarán a girar. abatoces en el campo y brazos para sembrar los molinos de la mancha de nos de sol estarán.